una crisis sanitaria, pero el propio sistema de una forma verde y sostenible no, vamos a, a, no, no va a haber un desarrollo sostenible eh, para, para todos en el planeta ni, ni lo que están reclamando las nuevas generaciones, no las generaciones más jóvenes que es que bueno, que dar un, un planeta en unas condiciones eh, óptimas, mínimas, no al borde del colapso. Los rebrotes que están habiendo, que se están produciendo eh, seguramente no no sé la lectura que uno saca es que